Me levanté en la mañana y me miré al espejo Me di el manso rostro detrás de ese reflejo La lava de dientes pa' que el chicos no anden tu Después limpié la pipa con el alambre hasta el fondo Saliendo pa' la calle empecé a caminar Pero todas las chiquillas me quieren psicopatear Fui a llamar al lado en la otra esquina al choroñato Que andaba con el renato Yo le dije hasta más rato voy a empeñar esta cadena Donde la tía tato me dijeron a Luca y a la plaza fue a parar el viejo lolo y el juajuito con ganas de jugosear y si le miró el rostro la lengua se me seca me imagino el mansochazo que traen en la San Vega de una banca tan loca oro con un poete hasta que llegó el topo y me dijo vamos por un popite yo le dije tengo lugar mejor compremos dos chelas y te cuento mi romance con la manuela en la del tela en la cancha estaba el rico con un whisky recién robado contando la historia siempre que un guardia había golpeado me siento medio mareado el hígado como la wea con en el celular y en la pantalla dice Andrea buena voz para vaya a venir a vacilar con loco cabros del gico en la peruta te vamos a esperar llegaron las chiquillas y el jote sale dos lucas pero buscando al pancho enoja la tía peluca de repente un gigante que me quiere asustar era el loco Kiligang que andaba con el bajón y el hocico no hay pan a lo lejos se ve el chino con el Dani era la siga que andan buscando al Robin para que el vacilón prosiga poco parae porque no estoy la creta y te paso una mandanga va y un cabaco se meta del funcenter el miguel agujoneando otra vez qué me sale la masa mueca pa que yo no lo sabe si mira el mazo juego quedan los loco la obio jugando lo tocan no nos nuestro taco pues la historia de la mancha con la de la gabila sola más distorsionada de toda la chiquilla verdete el paisano que me dice buen hermano yo Paraísta y pasado a marihuana Yo black, le da cualquier estilo El loco y lo los mandinga en la esquina de cocodrilo Puta o sea que soy bacán, pasan mi días por delante La culpa de la verúa es que está terrible piante Dije mucha verdad, alguno me tiene problema Todos mis chavacanos no le dedico este tema Y así fue, y así será Ya te cuento pata Perupiante, nuestro barrio